Muy buenos días, muy buenas noches. Lo que sea que esté pasando por allá donde nos estén escuchando, si sí me está ganando la risa, porque aquí mi ingeniero de audio me está cagando y me está de veras eh, tomando de idiota. Aunque creo que gran parte de esto la tenemos, de la culpa la lo tenemos los dos. Acabamos de grabar Practical con el micrófono apagado. Imagínense, aplauso, un aplauso, chicos Qué buena onda está esto, pero. Lo único bueno de esta onda es que pues, nos encanta platicar <risa> Y que lo vamos a hablar a platicar todo Solo para ustedes muchachos este, Solo para aquí, para mis cuates del Transistor Acuérdense que nos estamos escuchando a partir de la página de www.cuboradio.com En este momento estamos en un café de la Colonia Roma Que no podemos decir el nombre porque este, nos cobran regalías este, Pero bueno, no nos importa porque el día de hoy estamos... Eh, no, no me gustaría decir de una vez el nombre, sino que se presentara a cada uno de ustedes Siento que esto ya lo viví, es un déjà vu <ríe> Presente cada uno de ustedes muchachos, su rol ¿Qué onda? Buenas noches de nuevo Bueno, yo soy Irving y toco la batería ¿Qué tal? Soy Eduardo y toco el teclado ¿Qué onda? Martel, guitarra Hey, ¿Qué onda banda? Yo soy Jared y soy el vocal y guitarra rítmica de la banda Yo soy Titán y soy el bajero Y juntos son muchachos The Witch no, Hombre, esto ya lo habíamos hecho antes Pero esta vez fue con muchas más ganas muchachos Este, qué buena onda que estén aquí No, no son una banda este, que toque acá género grupero Ni, ni género romántico Dirían ahí, este, por ahí algunos eh, No, son The Witch y se van a presentar en el festival Que organiza Fusion Arte el 21 de mayo en el festival de bandas alternarte ahí en el faro Iztacalco dirían en Iraroll, afuera del foro del faro de Iztacalco eh, van a estar ahí junto con muchas bandas que obviamente ya hemos tenido aquí en el transistor que han estado furorando por ahí por el Universal Terror que han estado también en entrevistas en Irarrol. Eh, y qué bueno que lo único que queremos aquí y que lo más que nos importa, lo que nos importa en sobremanera es que ustedes conozcan la propuesta musical de estos muchachos, que conozcan a las bandas y que bueno que los ayuden a sobresalir en este maldito mundo de porquería en lo que a veces, a veces se convierte la música. ¿Qué toca de Witch? ¿Qué género, qué género es? Eh, ¿Qué demonios eh, le proponen al, al público que nos está escuchando? Pues el género es. como disco rock, electrónico, es un algo acá cachondón en ciertos puntos y también para que puedan saltar, brincar, armar el desmadre, el slam, todo eso para que se la pasen chingón. A mí, pero es algo que queremos ofrecer más que nada, más que ser una banda más de rock, queremos que la gente se identifique con la con la música y que la sientan, como dice aquí mi compadre Chaque. Y fíjense que a mí lo que me impresiona es que las respuestas son las mismas, qué profesionales son. Son muy profesionales. Así como, es, así de... como sí, ya me están cargando pila aquí en la cabina. En la cabina inexistente porque les estaba diciendo que aquí estamos en, en un café. Y es eh, otra de las preguntas que habíamos hecho en la primera parte que no se grabó. Es eh, ¿Qué le deja The Witch como propuesta musical a la gente que nos está escuchando? ¿Cuál es el mensaje? ¿Cuál es eh, el, el, la idea con la que nace The Witch? ¿Y qué es la que quiere sembrar en las cabezas de todos estos cabrones que nos están escuchando? Bueno, primero que nada al componer, o sea, es, es mostrar este, tus sentimientos O sea, lo que, lo que piensas, lo que sientes O sea, ya que, ya que lo tienes especificado en notas, lo reproduces, ¿no? Y eso es lo que quieres que, que escuche la gente Y nosotros, o sea, lo disfrutamos al hacerlo, lo disfrutamos al tocarlo Y lo que buscamos es que también lo disfruten al escucharlo, ¿no? O sea, eso es lo más importante. O sea, la música se hace para, para que la gente la escuche, la disfrute, estados de ánimo, o sea, sentimientos y... Y bueno, buscamos... Que eh... nos amen, que nos amen. Que nos amen. Ya saben, amenlos, ¿Por qué? Ellos son The Witch, ámenlos. Su, su, primer, su disco seguramente se va a llamar Eternamente y con Amor, The Witch. <risa> eh, <risa> es, van, a, van a salir seguramente en un dueto con Pablo Montero <risa> Algo por ahí más adelante, wey, más adelante yo creo que sí <risa> Seguramente va a quedar por ahí Se, y, y más adelante en este programa En unos eh, eh, momentos vamos a escuchar Marzo 21 Que es una de las rolas que pues nos van a, a permitir escuchar Y que seguramente vamos a escuchar en el festival de eh, Alternarte ¿De dónde sale Marzo 21? ¿Cómo es que nace? ¿Es un simple gas filosófico? ¿O de verdad es un proceso acá estratégico de mercadotecnia? Cálmate, mano. ¿Cuál, cuál es? Qué, ¿Qué es? Bueno, es más que nada para que la gente se ponga a bailar y acá, tipo dance, todo ese show. Y Marzo 21... Sale porque es mi cumpleaños Ya le habíamos brindado un aplauso Volvamos a hacerlo Eso está genial muchachos eh, Una felicitación enorme A todos los cumpleañeros sí ya sé que me estoy escuchando como Mariano Osorio Pero me vale madres Porque a continuación vamos a escuchar Marzo 21 de The Witch eh, Y regresamos aquí en Transistor Porque nos la estamos pasando bien ameno eh, Todo esto es un gran déjà vu, Créanmelo Regresamos en un momento, muchachos. No Ya regresamos aquí al transistor. Esto que habían escuchado, que acaban de escuchar, es en marzo 21. Que nos acaban de decir que, bueno, que es una rola profunda, que es una rola, este pues, llegadora condensada con mensaje y condensada. Bien, tiene mensajes subliminales. Así que si ustedes ahorita sienten el impulso de pararse a comprar una Coca-Cola, ya saben por qué fue. ¿Dónde ha, dónde ha estado? ¿Dónde ha estado eh, The Witch? Eh, en qué lugares y con quién ha tocado The Witch Para que no crean que también aquí la banda nada más Estamos metiendo a cualquier a cualquier way, este Que encontramos por ahí por el metro No, que The Witch ya tiene una lona recorrida Como dirían en la lucha libre ¿Dónde ha estado The Witch? Bueno, hemos estado en varios lugares Al lado de bandas muy importantes, muy grandes eh, Una vez estuvimos en, en el Vive Cuervo Salón Al lado de La Gusana Ciega y demás bandas importantes Estuvimos en el Zócalo en un concierto que se llama Todos Somos Arizona. Estuvimos al lado de bandas grandes como Molotov, Caifanes, Bunkers, La Maleta Vecindad y bueno otras bandas. Pero güey ya no son Caifanes son Jaguares. eran Jaguares todavía. No güey, si, me... si me han sido los Caifanes me vengo, güey. No. Vamos. Se viene el Bizarro y toca aquí. ¿Sí? De eso habla, ¿eh? No. Niños, muchachos que nos escuchan de nueve. Años. No, este muchacho no se quiere pasar de lanza. Yo, aquí todos andan cagoteando a todos. Yo al del audio. Ya de, no, esto es un desmadre. Pero qué bueno que se, se encuentran aquí estos muchachos eh, eh, cheleando con nosotros. Eh, me acaba de llegar un tweet, seguramente ya nos están enviando saludos por ahí. Eh, ahorita lo checamos. Eh, pero bueno, nos estaban platicando también en el bloque anterior que yo quería tocar un tema y un punto muy importante. Acerca de pues de la convivencia como banda ¿Qué pedos han tenido como banda? Ya tienen mucha chance para pensarle Entonces ya le pueden ahí como tirar un poco al morbo Porque seguramente todas las bandas que empiezan Y hasta las que ya llevan años Tienen pedos Hay un güey que se besa con el bajista Hay un güey ¿Por qué se ríen? Lo extraño es que se ríen Una anécdota chingón acá Pero que, que rifen problemas con la banda Sí, igual, igual de este lado Pues nah. bueno, una anécdota que pasó Es que pues, después de tocar en el José Cuervo Salón Pues fuera así que fue nuestra tocada Como de... Antes de salir al recreo Porque fue un receso que nos tomamos para... Para pensarlo, ¿no? Terminamos de tocar y pues cada quien se despidió Pero unos días antes nos hicimos de palabras Como señoritas del mercado Y pues... Pues, ¿qué pasa? Que después de tremenda discusión y ahí riña, pues decidimos eh, tomar caminos separados y tomarnos un tiempo más que nada. Y lo más duro viene cuando regresamos, decidimos juntarnos, ya sentar cabeza a todos y se nos va el, ba el baterista, nuestro primer ah, baterista. Simón. Murió. No, sí, la, la, me dio un camión, la, le cayó una cagada del cielo, murió aplastado, le dio diarrea extrema, no, no, no es cierto, a, ¿a dónde? A, Oaxaca, se fue a Oaxaca, supongo, Oaxaca. Ah, okay. ¿no se fue a Oaxaca ¿Sabes, ¿Sabes qué no cagado, güey que? Unos Nadie dicen que a Chiapas, otros dicen que a Oaxaca y otros que anda en güey. O sea que... Güey, <risa> es, es, es como la, las leyendas, güey. Nunca vas a saber la verdad, Nadie se fue el buen choro. Hasta que regrese con otra banda y nos haga la batalla, güey. Sí, Eso va a ser. Por favor, quien tenga noticias del bajista... Ah, sí. Baterista. Que no, del, del baterista, perdón. Que nos llamen, ¿no? Que nos llamen. Este... Y mi buen Chorks, donde quiera que estés y si nos estás escuchando, te extrañamos un chingo y te mandamos un saludo. Novio. No, ya ya yeah, mandale un beso. Es que aquí Jared andaba con él, entonces extraña, oh, extraña las caritas. Nos, nos traían nerfes, güey. Ustedes, ustedes no lo han visto, pero este mensaje lo dio con lágrimas en los ojos y una mano en la entrepierna. Vamos a escuchar otra de las rolas que tenemos, señores. Esto es en mil días, si no me equivoco. sí. Mil días de siento que ya la había presentado antes. Mil días aquí de The Witch en el Transistor. Regresamos porque ya esto se está poniendo bueno. Eh, ¿Dónde más, señores? Aquí en Transistor. No, mm -hmm. Muy guapachoso, diría yo. Eh, estamos con los muchachos de The Witch. Estamos platicando acerca de su trabajo y estamos platicando acerca de los lugares donde se van a presentar, especialmente el festival Artel Alternarte, que se va a, a, a llevar a cabo en el eh, afuera del faro del foro de, de Iztacalco. Eh, van a estar ahí al lado de varias bandas que han estado ya con nosotros. Eh, si no me equivoco, van a estar por ahí los Mexican Hooligans, van a estar Brain Damage, va a estar Xochigua, va a estar. Eh, También eh, Weman, que ya los hemos tenido acá con nosotros Entre otras bandas que ya les estaremos presentando a ustedes eh, Quiero darles saludos a todos los que nos están ahí siguiendo por el Twitter Obviamente no en vivo, sino que saben que estamos acá en El Bizarro Y que nos están mandando saludos y saludos a la banda Díganos hola muchachos y saludos, hombre Gracias, gracias <risa> Ya se dieron cuenta quién es el que tiene todo el ánimo de la banda uh, acá... <risa> Este... De invitado tenemos por acá este, a Claudio Yarto, este que está por acá. Eh, pero bueno, qué bueno es estar en lugares tan pintorescos como este café en el que estamos acá. Y bueno, sigamos hablando de la banda, muchachos, y sigamos hablando de su música. Eh, un, uno de los puntos muy importantes que tenemos acá es que eh, ustedes, eh, supongo que ahorita están buscando... Eh, pues medios por los cuales se puedan dar a conocer, por los cuales pues haya gente que les pueda eh, echar la mano en esta carrera ¿qué les dicen a ese, a ese tipo de personas que seguramente nos están escuchando? Este, ¿dónde están? ¿por qué medios se pueden enterar de ustedes? Eh, ¿dónde se puede uno empapar de la música de eh, The Witch? Ah, pues el primero es el Myspace, que es www.myspace.com diagonal The Witch MX eh, y pues el, el Twitter que es arroba, arro, ¿cómo güey? The The, arroba The Witch MX. Y bueno, pues ahí, esos son los contactos en redes sociales. Supongo que también en Facebook. Sí, me... También en Facebook nos pueden encontrar así nada más The Witch. Ahí van a ubicar luego, luego a la banda con un logotipo muy llamativo y así nos buscan. <risa> no, sé, no sé por qué se están riendo acá. El Jared Encuerado, güey. <risa> Este, y si no, también nosotros les vamos a dejar ahí el link en el Facebook de Cube Radio Para que ustedes entren por ahí eh, Entren a www.kiboradio.com O también manden un email a eh, juan.kiboradio.tk Para que ustedes eh, nos puedan dejar sus comentarios Y también para que haya, si hay gente que se interesa obviamente en The Witch Que ahorita están tocando en algún lugar, me parece, ¿no? Ah, sí, andamos ahí en, en un bar que se llama El Black Rose Sobre Kuitláhuac, es Kuitláhuac ya casi llegando a la raza, y la dirección es calle 11, me parece, está por un hotel que se llama Torres Molinos. Ya saben, ustedes pueden ir echarse un palo y después <ríe> ya pues unas chelas eh, allá y escuchar a The Witch, ¿no? ¡Va perdiendo la América! Nos están avisando, nos están avisando, tenemos un remoto desde el estadio... Eh... Desde allá de Querétaro nos están informando que en este momento está perdiendo este el, el Morelia 3-1. Así que, bueno, hoy ya miércoles parece que ya se habrá finiquitado todo. Porque, bueno, dejemos de hablar de fútbol. Ya me estoy explayando demasiado. este Bueno, ya que hablamos de los contactos, muchachos, hay algo muy importante que yo quiero aclarar con ustedes. Y que quisiera pues, que lo tomáramos muy en cuenta, ¿no? ¿Tienen viejas, supongo. Uy, no lo sé sí, que ese es ese tema, güey. Sí, Y es que fíjense, ya de una vez se vinieron acá la, la, la, la, la, las caras largas, ¿no? <risa> las caras largas, ¿no? Como de. Yo les dejo mi correo para ver si quieren. <risa> <risa> es como si estuviéramos en las serenatas de la Z, man. <risa> Soy chico alto, mi número es. <risa> llega J, haceme un pete. Eso está bueno. Pero una parte muy importante, yo supongo, y ha habido muchas bandas que son, que han terminado incluso con vidas, es eh, la, pues, la chava, ¿no? La, la persona esa que está atrás o delante, generalmente delante de uno. Eh, generalmente depende de la agilidad de cada quien. Y... Eh, ¿Hay alguna rola, alguna pues chava que se haya formado acá parte intensa de la banda, de alguna rola por ahí así, alguna anécdota que tengan por ahí? De hecho esta de Salsa Miel, que es la, la rola que sigue, la que les vamos a presentar, eh, que la armamos entre el vocal y yo, pues sí fue así como para una chavilla ahí... Bueno, cada quien con la suya, ¿no? Pero sí fue así como... Sí, sí, sí. sí a, cada quien con su chava. Eso era lo que iba a decir, sí, la, la misma chava, pero cada quien con la suya. Sí, de... y Bueno, si se puede decir que esta rola se compuso para, para imaginarse el momento acá cachondón con tu chica, ¿no? Ya sea la persona que sea... se sienta en la canción y pues lo transmita ¿no? ya con la novia o lo que sea y además esta rola tiene algo importante porque la estrenamos en el Zócalo junto a Molotov, Jaguares Pues ya que andan en ese tema tan melancólico, pues presentense la rola muchachos Pues esto es, sabes también, este es el de Wits y esto es para que se pongan a bailar muchachos ¡Au! Regresamos! Labios sabor a miel Ese perfume que llevas puesto Que me desnuda cuando tú me ves Gritando al cielo que muero fue eh, eh, miren qué bonito hombre aquí ya todos dijeron sabes a miel gracias muchachos gracias eh, seguramente mi chava que anda por acá eh, estará de acuerdo con ustedes <risa> esto fue sabes a miel eh, muchachos eh, un punto también importante todos puntos todos los puntos son importantes pero fíjense que eh, aquí en el corte nos estaban contando una anécdota de cómo salió sabes a miel eh, La palabra la tienen ustedes, muchachos. Ok, bueno, como le comentaba, pues... O sea, la güey. A ver, no, cuando, ahí, cuando, ahí, cuando tocamos ahí en el Zócalo, estaba Jaguares, ¿no? Y estaba el vampiro y Saúl Hernández y ellos, ¿no? Entonces este chavo llevaba a, a la chava a la que le escribió, ¿no? No voy a decir su nombre para, para evitar... Por respeto, ah, pedos, Por Ajá, güey. No, no le van a decir su nombre, pero un saludo a... ¡A ella! ¡A ella! ¿Cómo, ¡Cómo le dio pelos, eh! Ya saben, ahorita que llegando a casa, ¡no! Entonces, este, le dice a la chava, al vampiro, ¡no, pues vamos a tomarnos una foto, ¿no? Y el vampiro, ¡no, sí! entonces la abraza, le pasa por atrás del brazo y le empieza a caber el paquete y le dice, ¡oye, qué guapa, amiga! Y Jared desde atrás de los camioninos, viéndola con una cara de emputado. Imagínate, güey, o sea, que te esté bajando... A tu vieja, el vampiro de jaguares. Está mamón. <risa> Ese güey... Le mando un saludo al vampiro, pero no, no se le iba a hacer. Nah. Un saludo al vampiro que nos escucha todos los lunes. Pero, <risa> él nos pero, escucha. Pero el vampiro canadiense, él, el vampiro canadiense ¿no? No, ¿no? no Él nos escucha. Un saludo, mi querido amigo vampiro canadiense. Qué buena onda. Supongo que estas... Bueno, de, estas anécdotas debe de haber un, un, un chingo igual, así, de dentro de pedas, dentro de... Eh, de otros toquines, porque me estaban comentando también que le han abierto obviamente a varias bandas más eh, pues, eh, hemos tenido la oportunidad de abrir pues, toquines lo que es eh, Enjambre, que estuvieron hace poquito en el Vive a lo que es eh, Canseco, a lo que es Liberterán que también se presentó en el Vive eh, a Padrino también, que es una banda de disco muy rifada eh, también a lo que es eh, la, gusana. la Gusana Ciega Eh, los de Abajo, una banda de Skam Muy rifada, o sea, hemos tenido la oportunidad De conocerlos, convivir y conocer Más que nada Era Estos de Illinois, ¿no? También nos tocó oh, Y bueno, ya lo escucharon eh, pues Varias bandas ahí en el historial de, de, de The Witch Una pregunta que nos están mandando Directamente desde Twitter ¿Por qué? Como diría López Dóriga why Why de witch, ¿no? Fue de witch. Por acá. Ya, ya se andan acá repartiendo el pastel. Es, es, es una mamada, la neta. Estábamos ensayando y donde ensayamos pues dejamos la puerta abierta, ¿no? Y entonces se metió un donde ensayamos, se metió, se metió un borrachito. Todavía no teníamos nombre y no, que cómo se llaman, que no sé qué. No, pues no sabemos. Y empezó a hablar algo de esta, ¿cómo se llama? De la bruja... Eh, de Joplin, de la Bruja Blanca. Y entonces este Jared pregunta, ¿cómo se dice bruja en inglés? De witch. Y se quedó. Ay, qué pésimo inglés. Bueno, lo, lo más cagado es que una persona ya casi de la tercera edad que se nos quieren cuidar en medio de ensayo. Nos puso un nombre, pelísimo, o sea... además, o sea, pedísimo. Por cierto, es el padrino de nuestro baterista. <risa> bueno, quiero aprovechar para que nos busquen por Twitter. Somos arroba de Witchmx y por Facebook. Y pues, ¿a qué más les puedo decir? Miren, ¿cómo, cómo cambió el tema? <risa> ¡Drásticamente! <risa> ¡Qué foto! <risa> Drásticamente, para que no le preguntaran acerca del padrino. Eh, pero bueno, eh... Así nació The Witch, eh, en una peda dicen que se metió un borracho y así... Más o menos así nació Jerky de Universal Terror. Este, dicen que por ahí una borrachera... El nombre, el nombre. El nombre de Jerky de Universal Terror. Pero bueno muchachos, eh, hablando también de estos orígenes de, de, de The Witch. Las bandas obviamente que seguramente a ustedes los inspiran para formar este grupo. Eh, ¿Cuáles son las corrientes que ustedes... Eh, Hacen, pues manejan para que para que The Witch suene como lo estamos escuchando en este programa. Bien, una de las influencias pues, viene desde Madrid. Un saludo a Madrid, se llaman Sexy Zebras. Ahí para que los escuchen. Un saludo, muchachos, a toda la gente de Madrid. Eh... Bueno, es que cada quien le pone ahora sí que es su granito de arena, ¿no? Por ejemplo, a mí me gusta. Pues, pues qué te parece si cada uno dice como que las manas que lo han influenciado más, supongo Y comenzamos por acá, por la izquierda, por el serio bajista, hombre, que tenemos acá Este, sí es el bajista, supongo, porque... Ah, bueno, el baterista, perdón Tengo un problema de eficiencia mental el día de hoy Este, tanto que repetimos el programa, imagínense Este, pero bueno, comenzamos bueno, con el serio baterista Que supongo que es el, el, el, el punto de vista formal de The Witch, ¿no? Bueno, al igual que el vocalista, mi amigo Jared, los, gun los Guns N' Roses han sido parte importante de nuestras influencias. A mí, en lo personal, me gusta Iron Maiden, Metallica. Estoy como más enfocado a ese pedo de, del hard rock, del metal. Las influencias eh, que marcan a The Witch, pero vamos uno por uno, ¿no? Diciendo las influencias. Bien, una de esas sexy zebras de, de Madrid y. Otra muy buena de Chile se llama Sofía de Ocean. También hay para que la escuchen. También con algo un poquito más, más fresa, con maná, caipanes, los enanitos, algo así. Pues a mí también los enanitos, caipanes, me gusta jarabe también. Y pues bueno, eh, en lo especial ya metiendo más en lo disco, pues. Y las mezclas electro, algo así como Kinky, que también nos ha influenciado ahí bastante Y, el, y lo que es, ahora sí que Guns and Roses y Caifanes, que son unas bandas de las que pues, más jugo le hemos, le, hemos, le hemos sacado Muchachos, qué placentero transistor eh, Se me fue el tiempo, es como si hubiéramos hecho dos programas el día de hoy eh, Se nos fue el tiempo muy rápido, eh, este fue el podcast con The Witch Les repito mis contactos, son www.cuboradio.com, aquí donde nos estamos escuchando. Mi email es eh, juan.cuboradio.tk, también los contactos de The Witch. Bien, no se olviden buscarnos en Facebook, el Twitter es arroba The Witch MX. Eh, pues, también el Messenger para que acá, no sé si tienes un estudio o algo así, para que nos contactes es The de O sea, así, THL-Witch arroba hotmail y ahí para que nos contactes vía correo perfecto muchachos despídanse cada uno yo creo que cada uno tendría una forma de despedirse el día de hoy de este, de este muy buen podcast ok pues gracias banda nosotros fuimos de Witch y cada uno va a decir algo, algo de su cosecha un beso grande que qué, qué, qué bril. <risa> bril hasta yo me emocioné Bueno, espero que algún día pueda tener la oportunidad de, de estar alto y, y pues de que ustedes me escuchen en sus casas. Bien, muchas gracias por escucharnos aquí a Transistor Cubo Radio, gracias. No, pues muchas gracias por estarnos escuchando. Muchas gracias por dejarnos aquí y porque esta brujita cree que es tiempo de fusionar el cuerpo con el baile. Y bueno, yo se sí les puedo dar un proverbio chino como diría mi abuelo, abuelo. Eviten la cruda, permanezcan pedos. ¡Au! Es chino su abuelo. <risa> <risa> <risa> Espero que no sea china su madre. <risa> También. Pero bueno, eso fue el transistor de esta noche, de este día o de esta tarde. Eh, ya saben, escríbanos. Cuídense mucho, yo soy Juan Mendoza. Eh, cuídense, muchachos, sobre todo los tanates porque duele. Nos vemos.